es vocera del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Y por eso le damos la bienvenida y las muchas gracias Noelia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes a toda la audiencia. Noelia, este fin de semana van a tener un encuentro en San Luis, este trigésimo quinto encuentro plurinacional San Luis 2022. ¿Nos lo podés caracterizar de alguna manera? ¿O es este, como suele ocurrir, vamos llegando y vamos poniendo en la olla todo lo que trajimos? <risa> Estamos más o menos un poco y un poco, trabajando mucho, luego de, de, la verdad que esta ha sido la comisión organizadora más larga de la historia de los encuentros, nos agarró una pandemia, entonces eh, estuvimos allí dos años esperando eh, poder realizar el encuentro y finalmente ahora ya se nos está materializando. Y con muchísimo trabajo, porque... Estamos esperando a más de 100.000 encuentreras, encuentreres para una ciudad que es bastante chica. Así que hay que reforzar la logística para que todo salga bien. Así que en este momento todas las compañeras, compañeros de la Comisión Organizadora abocadas a tareas de logística para ultimar detalles. Eh, y ya empezando a ver en la ciudad de San Luis a encuentreras que están transitando la ciudad, conociendo paseando en lugares turísticos, ya se empieza a ver movimiento por estos pagos y la verdad que empezamos a sentir la adrenalina de lo que se viene. Claro, y la, y la característica, la, la, la estuvieron preparando este, quizás con más tiempo que nunca, pero eh, Noelia, ¿hay algo que sobresale o los, los, los principales temas de las primeras reuniones empezaron a quedar tapados por otras cuestiones y temáticas que se van proponiendo? Lo digo a propósito de lo que estuvo pasando esta semana en Lago Mascardi, desalojo sí. del, de una lof Mapuche nuevamente, pero esta vez con la detención y el traslado de mujeres mapuches, mujeres marrones, pobres, eh, parturienta alguna, este, eh, de pueblo originario. ¿Estas características de la realidad van dejando, como quien dice en el fondo de la, de la agenda, otra, otros temas? ¿O vamos a hablar de todo? Vamos, yo creo que es una característica de los encuentros de hoy, que vamos a hablar de todo, lo, de la coyuntura, pero también de esa estructura que siempre está presente y que eh, eh, desde los encuentros, en los talleres, en los espacios culturales, en todos los ámbitos que transitamos dentro del encuentro, vamos visibilizando. Pero, por supuesto, en este momento estamos observando, siguiendo de cerca y tomando posicionamiento como comisión organizadora de lo que sucede con las compañeras. Eh, y las niñeces de, de, de, del sur y, y, y bueno y una vez más es, es observar lo que lo que lo que sucede lo que sucede con un estado-nación que, que sigue insistiendo en no oír eh, la, la la lucha el pedido concreto eh, de, de un pueblo preexistente eh, y eso nos no, nos retrotrae nuevamente a la necesidad urgente que teníamos con el cambio de nombre de los encuentros, hacer hincapié en la plurinacionalidad y de temas que desde hace muchísimo se vienen hablando hasta o dentro de los talleres y que ahora van a estar presentes también en nuestra lista de talleres, ya ¿ah? tenemos eh, talleres vinculados a la plurinacionalidad y el terricidio, plurinacionalidad y racismo, plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos, plurinacionalidad y recuperación de las identidades indígenas originarias, eh, eh, Que son temas que nos convocan siempre, que están presentes y precisamente están presentes siempre porque hay una deuda histórica de este Estado-Nación hacia los pueblos indígenas y hoy lo estamos viendo eh, allí en primera plana, la persecución, la violencia, la estigmatización que están sufriendo las compañeras, las hermanas indígenas y, eh, y las niñeces eh, con una violencia inusitada de todo tipo eh, a la que por supuesto repudiamos fuertemente y que aquí eh, en este encuentro las más de mil eh, compañeras y compañeras alzaremos la voz frente a lo que concretamente está pasando hoy en eh, una, una situación, la verdad, eh, más que repudiable. Lamentable también porque además se esperaba que el gobierno de Alberto Fernández corrigiera el rumbo institucional que había... Eh, eh que había caracterizado al gobierno de Mauricio Macri. Se dieron algunas vueltas, sobre todo con la suspensión que propuso la pandemia, pero acá estamos, como quien dice, y esto uh -huh. no es esperar. Eh, nos imaginamos también un momento de plurinacionalidad y medios de comunicación. Eh, desde la comunitaria estamos reclamando porque la violencia se lleva puesta a la democracia, Noelia. Uh -huh, así es, sí, sí, totalmente eso sucede. Y, y lo vemos nosotras con el uso que los medios hegemónicos hacen eh, de, de, estos, de estos encuentros. Creo que el ejemplo lo tenemos acá a, a, a, a primer, en primera persona nosotras y nosotras viendo cómo eh, los medios de comunicación hegemónicos como brazos armados eh, que propalan lo que el Estado-Nación necesita que se difunda, estigmatiza, persigue... Eh, a quienes le damos forma año tras año a las comisiones organizadoras. Estamos aquí en estos territorios siendo eh, quienes somos parte de la comisión organizadora estigmatizadas por los medios conservadores, locales mm, que, que, que difunden informaciones eh, Que, que ni te cuento, eh, no, no vale la pena ni contar lo que, lo que dicen. Y allí están los medios alternativos, comunitarios, populares, hoy feministas y transfeministas, acompañándonos con eh, eh, lo que realmente acontece y con lo que es la esencia de los encuentros. Así que creo, creo que, que, que nosotras tenemos para contar largo y tendido sobre el rol de los medios de comunicación en la democratización de la información y cómo eh, necesitamos seguir alzando la voz en que la comunicación es un derecho para todas y todes y no un privilegio de unas pocas personas o unas pocas empresas en este caso. Tal cual, tal cual. Unas pocas empresas e incluso dejando de lado este, los objetivos que podrían ser primordiales y territoriales que tuviera un Estado Nacional. Acá este, parece que los pueblos originarios quedan como salvaguarda de territorios que están en disputa eh, a la voluntad de lo que los grandes capitales internacionales dispongan Ajá. y no de lo que el Estado pueda llegar a ser. Pero este, haremos esperando la devolución, Noelia, de una comisión de, o de algún momento del encuentro en el que se debata y se ponga también este, algún objetivo con respecto a lo que los medios de comunicación deben hacer y no lo que están haciendo. ¿no? Por supuesto hay que repudiar eh, muchas veces todos los días algo este, porque la mirada que aportan al fragor de algunas mentes no nos da ninguna tranquilidad. Hay, por supuesto, nos imaginamos muchos costados, muchas facetas eh, que se van a ir descubriendo en las primeras horas, pero con las personas con las que están caminando ya, eh, Noelia, en San Luis, que, ¿cuál es la reacción o la relación que propone la sociedad? ¿La despensa donde vamos a comprar el pan y la mortadela? ¿El quiosquero o las personas que laburan en la terminal? ¿Cómo se siente San Luis, Noelia? Bueno, ha ido en estas últimas semanas, ha ido mutando. Eh... Por supuesto que mucha información sobre lo que eran los encuentros no había en esta provincia porque es la primera vez que se va a realizar y nosotras tuvimos que hacer allí un trabajito de difusión mmm, con varias estrategias para dar a conocer de qué se trata este evento. Y al principio, por supuesto, el desconocimiento, nombrar la palabra feminismo y transfeminismo con esa demonización que los medios hegemónicos eh, eh, han, han realizado sobre los movimientos feministas y transfeministas, bueno, una ardua tarea Que, que entendemos que eh, en gran parte se ha ido eh, modificando, ha ido mutando en sectores conservadores y la Iglesia Católica saliendo a, des, a, a vallar puertas con chapas de zinc de, los, de sus templos, eh, infundiendo un, un temor eh, inusitado en la población y llevando a que los comerciantes digan que van a cerrar sus puertas por temor a que hordas de feministas vayan a romperle sus... Eh, eh, sus eh, vidrieras fue mutando a, hasta que luego de muchas reuniones con distintas áreas por ejemplo de comerciantes independientes y demás entrando en diálogo, ese necesario diálogo y contándoles ahora por ejemplo nos piden que les acerquemos a fiches que digan comercio amigable porque entendieron, comprendieron, dialogamos, eh, erradicamos miedo, falsa información, amarillismo y ahora uno de los puntos más solicitados que tenemos de la comunidad puntana es eh, dónde descargo, cómo imprimo el afichito para ser parte de la red de, de comercios amigables. No paramos de compartir ese link de descarga que tenemos en la página web. digo Entonces, pensando estrategias de, para revertir esa falsa información, hemos logrado eso, revertir uno de, las, de, las, de los puntos centrales, que es que los comercios estén abiertos para, para esa fecha. Eh, ese y, uno, y eso es uno de los, de, de, de los tantos ejemplos que podemos decir de cómo operan los sectores conservadores para infundir in miedo, temor en la población y demonizarnos a nosotras, las feministas y transfeministas organizadas. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, también es bueno decir que el trabajo de ustedes también enseguida empieza a rendir frutos porque las personas que, que viven de la, de la economía eh, más básica y que viven del comercio en ese lugar donde va a estar el, el 35 o Encuentro Plurinacional, este, tendieron en un parpadeo que más que un riesgo hay una oportunidad y también esperamos que en la mesa de cada familia en San Luis, se den la oportunidad de hablar, de cuestionarse y de meter la temática de las diversidades y de los feminismos en las charlas sí. que puede tener cualquiera todos los días. Noelia, está muy bueno enterarnos de cómo van las cosas al encuentro que va a empezar específicamente este fin de semana, este sábado pero este, como para dejarte libre ya, te hago una sola consulta, es sobre la inscripción porque había algunas personas que se preguntaban, se cuestionaban si era obligatoria la, la inscripción, si, iba, si iban a quedar afuera de alguna manera de una inscripción que si no mal lo no recuerdo Este, ronda los 500 pesitos y, uh -huh. y si es grupal es un poco menos, este, ¿cómo es la mano mm, con tal eso? tal cual, así es. No, por supuesto que la inscripción no es excluyente, es una inscripción voluntaria, porque todas las actividades del encuentro son eh, libres y gratuitas para mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias, tanto los talleres como las actividades culturales lo que sí les pedimos a las encuentreras, y encuentreras es que se inscriban y nos hagan ese aporte, porque de esa forma mantenemos la autonomía de los encuentros con nuestra independencia económica, eh, que es lo que ha, ha ido sucediendo a lo largo de tantos años. Eh, tenemos apoyo de instituciones públicas y privadas, eh, organizaciones feministas, pero sobre todo el apoyo económico nos lo damos entre nosotras, las y les encuentré y eso es algo que por supuesto tenemos seguimos trabajando en sostenerlo porque mm, lo primordial para para estos encuentros es la la, la autonomía eh, y eso nos lo da la posibilidad de que se inscriban y hasta hasta el día de hoy eh, se van inscribiendo pese a las dificultades económicas que estamos atravesando llegar a san luis pagar colectivo eh, eh, todo lo que implica los gastos que implican en esta coyuntura económica tan compleja las encuentré igual están haciendo ese, ese, ese aporte voluntario que nos está salvando en este momento todos los gastos que tenemos que son muchísimos. Te puedo preguntar ya por cuántas personas hay inscriptas o a cuántas personas esperás, Noelia, en San Luis ah. en este 35 quinto encuentro Nacional, Pero, más vale, esperamos la devolución para hablar de cifras, este, con la inscripción que viene, tampoco es este nada más una inscripción, ¿no? Viene, digo porque hay una vianda, hay un mapa claro, de la ciudad. Digamos entregamos una vianda, una bolsita que está preciosa, con una carpeta con eh información, en esa carpeta está el mapa, eh, la lista de talleres con sus direcciones, eh, el, la grilla cultural, el recorrido de las marchas del domingo y la marcha contra los travestis y transfemicidios del sábado, ahí hay, hay como lo que a veces para nosotras es nosotros es como el souvenir <ríe> del encuentro, esa bolsita con toda la info, con los, con el logo. Eh, así que todo eso se va a llevar la encuentrera, eh, un certificado también, como que participó del encuentro, que por ahí algunas en el trabajo les sirve eso, lo necesitan. Así que hay ahí una linda devolución también con, con la inscripción. Muy bien, eh, muy bien. Y, eso, y justamente ahora vamos en el armado de esas bolsitas, que jordo tareas. Muy bien, nos imaginamos cómo se late en territorio Guarpe, en territorio Comechingón y Ranquel, este trigésimo quinto encuentro plurinacional que esperamos eh, Noelia se dé en total tranquilidad, paz y además este que haya crecimiento, que haya crecimiento de la plurinacionalidad este, para todos. Muchas gracias Noelia, ¿eh? gracias a ustedes, gracias a vos por el tiempo y por supuesto Les invitamos a que toda la info del encuentro la busquen en nuestras redes sociales, en nuestra página web y nuestra aplicación que ya está lista para descargar y le encuentran como 35 encuentros plurinacionales. Muy bien. Gracias, Noelia. Que tengan buena jornada. Ahí, está en... Ahí también.